En Radio k e r m e s e s t á la voz de Vero McLennan, a buen día. Hola, buenos días, Juan Pablo Gaza. a ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Bueno. Este, más o menos preparadas, digo más o menos porque la verdad que、eh, con el tema del corte de luz y todo eso se nos complicaron algunas cuestiones, queríamos tener a mano una gacetilla de prensa un poco más、eh, organizada para darles a conocer en qué consisten las actividades que se van a desarrollar en la Semana del Orgullo. Eh, pero de todas maneras hay información para, para compartirle. Bueno, y seguro la, la, la, la info más precisa la colgaremos en nuestra página, ni bien aparezca, sí, así que. Sí, seguramente. s seguramente.、Eh, la Semana de la Diversidad, así la han dado en llamar, va a iniciar el domingo 15,、eh, dentro de, de tres días. Eh, y es hasta el 22 de noviembre. Todo esto tiene que ver con el trabajo de organización que ha llevado adelante nosotros, La Pampa. Pueden buscar la información de todo lo que va a haber en su página de Facebook, que es Nosotros LP, o también en Instagram.、Eh, es una organización que está integrada、eh, con la presidencia de Jonathan Moyano, en la secretaría está Diego Esparza, en la parte de Tesorería. Florencia a d e r r i d o en el área de Cultura Santiago Amray, en el área de VIH Salud Merlina Caminos, en Comunicación Simón Díaz y el Movimiento Trans de,、eh, encabezado por Lázaro Holzman.、Eh, han previsto una gran cantidad de actividades, algunas serán por Zoom, como por ejemplo Memorias Maricas Pampeanas, o la proyección de un documental o un, un conversatorio sobre el tema intersexualidad. Hay otras que van a ser presenciales, como una muestra de poesías y de fotos que se va a hacer en postdata, una muestra de fotos de p i l m a i k u é n que se va a hacer en Cheje, o este, las proyecciones que van a estar a cargo de la municipalidad. Otras de las actividades van a ser en Instagram,、eh, las que son, por ejemplo, charlas entre un par de personas.、Eh, pero la mayoría de todas estas actividades van a estar en nosotros, LP, por Instagram, por YouTube, por Facebook. También en el Instagram y Facebook de Orgullo Disidente La Pampa, que es este, otra de las、eh, formas de organización que ha ido tomando la... la la diversidad en, en nuestra ciudad y en nuestra provincia.、Eh, va a comenzar el domingo 15 a las 20 horas,、eh, Reyes y Reinas del Humor con Paul Bardot. A las 21 y 30 Salud Trans Masculina a cargo de Fernando Martín y de Lázaro Holzman,、eh, Hombre Trans y Hombres Trans La Pampa respectivamente. Y a las 23 horas del domingo un videoclip que se llama A quién le importa. El lunes 16 va a comenzar a las 20 horas una muestra de arte.、Eh, quienes, quienes intervienen son n o s o t r o s la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Género. Ese mismo día, a la misma hora, va a estar un conversatorio、eh, a cargo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans para poner en v i g e n c i a la oficina de denuncias LGBTIQ y disidencias. y la muestra de poesías y fotografías donde van a participar sole g o n z a l f é l i x ordóñez、eh, marila e gonzález la chuchilo vera cali、eh, a y k e molotov yaisa x、eh, juliana rodríguez p a u s i f、eh, todo esto en posdata café El martes 17 a las 19 horas va a haber un conservatorio un conversatorio sobre testeos rápidos de vh i a cargo de AHF y Nosotros, turnos de testeos rápidos,、eh, p r o v é n ahí de un teléfono de WhatsApp para buscar más información. Están todos estos que les estoy comentando, realizados a través de flyers que ya han sido publicados en las redes. Poesías y fotografías también para el martes 17,、eh, con s o l e m a Solo, Félix Ordóñez, bueno, una serie de, de, de artistas como mencionaba recién. El miércoles 18 está el programa Sidra Caliente,、eh, que conducen Juli, Simón, La Colo,、eh, en BDC Radio 106.9. Todo el mes de noviembre va a estar Mapas, que es una muestra de fotografías a cargo de p i l My Cane Fly en t e g e Multiespacio Artístico Cultural.、Eh, a las 20 horas del miércoles estará Disputa Santa, este concurso Drag Queen,、eh, sobre el que ya hemos conversado. El miércoles a las 20 un conversatorio sobre juventud,、eh, el Ministerio de Juventud de la provincia, Orellano, Nosotros y Diego Esparza van a estar a cargo de esto. A las 21、eh, masculinidades trans, que serán varones trans, no binarias de Río Negro y hombres trans e、eh, La Pampa. El jueves 19 a las 19 un conversatorio intersex donde van a participar Cecilia López, Noah. Eh, Paula Sosa, Potencias Intersex, Lázaro Holzman, Hombres Trans La Pampa, poesías y fotografías también el jueves con este, las mismas personas que les mencioné hoy y el viernes 20 el programa c i d r a Caliente、eh, a las 18 Memorias Maricas Pampeanas、eh, con la participación de a l e a y m u Juan Pablo Martínez, Eric Morales Schumucker. Jum,、eh, A las 20 horas del viernes 20 serán las proyecciones en la municipalidad con videos clips, muestras de arte queer, Secretaría de Cultura y Educación, Secretaría de Género y Disidencias, y nosotros p a r t i c i p a m o de todo esto. Y el viernes 20 es la final de Disputa Santa. A las 21 horas llegará la noche, se llama un documental sobre Juan José Sena. Y el sábado 21,、eh, 21 Selfie, Semana de la Diversidad, Día del Orgullo,、eh, son hashtags donde se van a estar、eh, promoviendo fotografías a través de las redes.、Eh, a las 16 horas, fotografía Yaisa X,、eh, presencias de drag de Disputa Santa en la Plaza San Martín. A las 17 horas del sábado, una bicicleteada. Eh, saliendo desde la Casa Central de la Universidad Nacional de La Pampa, a las 17 y 30 horas Feminismo sin Censura,、eh, en Jaque al Rey a las 18 La Tóxica,、eh, Nadando entre Cogollos a las 20,、eh, Live DJ y Lady Negra a las 23 horas del sábado 21. Y el domingo 22、eh, hay un vivo de Nosotres, muestra de arte queer, videos, artistas, memorias maricas pampeanas, butaca roja de, en Canal、eh, 3. Y bueno, y a las 20、eh, disputa Santa. O sea, hay muchísimo y hay. Impresionante. a t e n t e s a todo lo que hay, ¿no? Una、eh, cantidad de, de. La verdad que es, me parece debe ser la primera vez que hay semejante activación, ¿no?、Eh, totalmente, totalmente.、Uh -huh. Una actividad muy, pero muy grande y con mucha cantidad de participación donde hay temas que son fundamentales que podamos. Este, participar, estar, eh, debatir, eh, seguramente van a haber、eh, posicionamientos distintos con respecto a temáticas que son muy profundas,、eh, como por ejemplo, bueno, conocer si este, hay posicionamientos abolicionistas del sistema prostituyente, regulacionismo, vemos algunas participaciones. y apuntan hacia la regulación de esta actividad, pero por otro lado, sabemos que desde la municipalidad, desde el propio Consejo Deliberante, se han expedido públicamente a través, por ejemplo, de la resolución 21 del año 2016, donde el Consejo Deliberante rechaza toda acción que intente、eh, reglamentar una actividad de explotación contra la mujer, como es el caso de la prostitución, con la convicción de que esto no es un trabajo. Eh, esos temas van a estar rondando allí, seguramente, y, y entendemos que, que todo esto tiene que ser visto como una posibilidad de participación. El feminismo en la provincia de La Pampa tiene una, un claro posicionamiento abolicionista, Eh, y todas estas eh, búsquedas eh, de organizaciones, de personas que están trabajando en la difusión de、eh, muchas temáticas, van a, van a surgir y se van a, a posicionar este, en distintos con distintas miradas. Y me parece que,、eh, si bien hay algunos temas, como por ejemplo, todas las organizaciones LGBT, vamos a promover. los derechos humanos del colectivo de las disidencias y demás hay un montón de otros aspectos sobre todo sobre los que seguimos en debate y en discusión cierto así que me parece que es sumamente importante la participación de las personas de manera individual colectiva、eh, o como organismos y demás a que seamos parte de todo esto también para dejar sentadas las posiciones y fundamentalmente para que、eh, sigamos creciendo en todo esto Eh, además de la organización de n o s o t r o s La Pampa, sabemos que también hay, hay una más amplia existencia de orgullos eh, disidentes, eh, gente que participa sin formar parte de ninguna organización y que a título personal lo hace, que seguramente se podrán sumar algunas marchas o algunas de las actividades, eh, pero eh, también digamos、eh, la, la necesidad de que la sociedad、eh, Eh, Santa Rosa e y Pampeana、eh, nos esté mirando, esté viendo qué es lo que hacemos. Y, y la convocatoria y la invitación a que también apoyen, participen, se sumen, escuchen, pregunten. ¿Y por qué no portar un pañuelo de la diversidad o, o colgar una bandera o, o hacer este, alguna publicación en las redes que tenga que ver con esto de,、eh, de visibilizar? las disidencias, las diversidades, porque también todo esto, digamos, desde las poblaciones, desde cada uno, desde lo individual, también podemos sentar nuestras posiciones con respecto a estos, a estos temas. Y sí, este, soy respetuosa de las diversidades y las disidencias, tengo la posibilidad durante todo el mes, en realidad, y en la semana en particular, por supuesto, de poder hacer alguna manifestación de tipo público por el respeto de las disidencias. n o Entonces, este, sabemos que hay banderas, que podemos pintar un arco iris, este, si no tenemos plata para comprar banderas, podemos no sé, dibujar un arco iris y, y pegarlo en la ventana de nuestra casa, podemos subir fotografías alusivas a estas temáticas. Eh, en, en, en pos de que、eh, nos expidamos públicamente respecto a cuál es nuestro posicionamiento a todo esto, lo que nos da respaldo después también para poder sentarnos a la hora de reclamar a quienes legislan, a quienes administran los estados y demás, a que lleven adelante políticas públicas que tengan que ver con escuchar los reclamos de un sector que、eh, padece una forma de discriminación. extra a las que ya padecemos todas las personas ya sea por no sé el color de piel、eh, nuestro p o nuestro nuestra poder adquisitivo o lo que sea digamos por nuestras、eh, formas de cuerpos y por todas las maneras de discriminación que ya conocemos las disidencias en particular tienen ¿no? un, un rechazo muy grande de parte de un sector muy conservador Eh, que plantea la heteronorma como la única manera posible, válida, respetable, en la que las personas se tienen que vincular sexoafectivamente, y esto tiene su correlato a la hora de, no sé, atenderte en un consultorio,、eh, darte en alquiler o no una vivienda, tratarte de una o de otra manera en la escuela,、eh, sentirse orgulloso o no de un hije en tu casa, amarlo o echarlo, digamos. hay todo un abanico de discriminaciones de todo tipo que están siempre respaldadas por una discriminación social. Entonces, está buenísimo que las distintas organizaciones y la militancia se exprese, organice y todo eso, pero me parece que es muy importante, y en eso quiero hacer hincapié, a lo que la sociedad, pertenezca o no pertenezca al colectivo LGBTIQ, también puede hacer en ese sentido para facilitar o dificultar las cosas. Una forma de dificultar también es este, la indiferencia a todo esto, es decir, no hago nada, no me importa, no es mi tema, que cada quien haga lo que quiera. Y ese es un posicionamiento que solamente ayuda a continuar a que se perpetúen las formas de discriminación. Creo que hay algunos temas que ya como sociedad los hemos debatido, hemos logrado leyes, legislaciones, matrimonio igualitario, este, la ley de identidad de género, es decir, desde. Las bancas de nuestros representantes hemos logrado algún contexto、eh, legal que nos ayuda en todos estos sentidos, pero necesitamos fundamentalmente el apoyo de la vecina, del almacenero, de quien barre la calle, del、eh, abogado o abogada o, o, o el profesional que sea, que también se hagan eco de esta realidad para así, de esta manera, poder realmente lograr un cambio cultural, ¿no? Porque Las instituciones podemos trabajar, o las organizaciones y los movimientos podemos trabajar mucho para lograr cierta legislación que nos da un marco legal sobre el cual, al cual ajustarnos a la hora de pedir nuestros derechos. Pero、eh, todo eso es absolutamente.、Eh, Digamos, queda como en un segundo plano si no logramos que el cambio sea cultural, social, que la apertura realmente esté en la gente, en la gente más allá de las instituciones. Así que un llamado también al acompañamiento de las y los santarroceños, de, de la población en general de la provincia de La Pampa, para que también mire todo esto,、eh, nos acompañe,、eh, se sume a los Zooms, a los programas de Instagram o, o, o a los vivos de Instagram, perdón. Y también en el día a día en su casa y a la hora de portar alguna insignia o tener alguna actitud que diga, yo no odio a las personas homosexuales, yo respeto y yo también me sumo a esta militancia. Me parece que eso es algo que este, cualquier persona que lo sienta, que sienta que eso es una injusticia y que hay que apoyarlo,、eh, estaría bueno que aprovechemos este mes para que hayan muchos arcoíris en la ciudad de Santa Rosa, en la Pampa. Dale, Vero, unos bueno, besos.、Eh, sigan estas cuentas y demás que iban a tener este, más precisiones de las actividades, porque, bueno, como les decía, son un montón. Gracias. Bueno, c h a u c h a u